Veamos si también son un tipo de palabra. ¿Qué haces? Hola, jefe. Sí. Encontré el triángulo. Está acá. Listo. Llévatela. Así que la tenés, soltame. Ya está. Listo. No. No podemos coexistir vos y yo. Solo puede haber uno de nosotros dos bajo este cielo. Bajame. La Lucía, soltame. Iván Lucía, ¿sí? ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora vas a subir y después vas a bajar... ...despacio. Y tendrás más o menos unas 5 horas... ¡Estás loco! ¡Bajame! ...para escapar. Y si no te vas a ahogar, Bauer. ¡Bajame! Vos no podés sin ¿No mí, te das cuenta que no puedes sin mí? ¿Quién te dio la pista? ¡Yo! ¿Quién hizo encontrar la pirámide? ¡Yo! ¡No podés sin mí! ¡Me he necesitado! por favor! está seguro que no puedo solo? bájame ¿Estás seguro? Y si mi plan era dejarte morir acá y quedarme con todo lo tuyo, como por ejemplo, tu último descubrimiento. Tú lo mágico, ¿no? y se te ocurre ¿escuchaste? Ni se te ocurra porque te mato. ¡Adiós, favor! ¡Gracias! ¡Ajáme!